Es miércoles 17 de agosto, tenemos una temperatura en estos momentos, según la Estación Meteorológica de Teleelch, de 26,4 grados, pero eh, seguirá subiendo el termómetro y alcanzaremos una máxima de 33 grados, aunque lo importante es que, según Bordonado, las temperaturas van a ir descendiendo esta semana y hoy hay cierta inestabilidad. ...la tendremos, atmosférica... ...porque conseguiremos ver en las nubes... Eh, ...pues intervalos nubosos... ...a lo largo de esta jornada... Y tras estas fiestas patronales se presenta esa disyuntiva de si dejar el pregón el 5 de agosto o volver a recuperar unas fiestas con menos días, del 7 al 15, como ocurría antes de la pandemia. Los entes festeros están divididos pero pocas decisiones políticas se van a adoptar de cara a las próximas fiestas patronales, si tenemos en cuenta que hay por en medio unas elecciones municipales, y esto pues nos recuerda eh, nos pregunta, nos hace preguntarnos cómo se encuentran los partidos políticos ya tienen que empezar a poner en marcha su maquinaria el Partido Popular en Elche la puso a funcionar hace mucho tiempo con la proclamación de su candidato y la presentación de su proyecto de ciudad y el PSOE es el que ahora ha dado un paso sorprendente este mes de agosto al decidir la dirección nacional, desde Ferraz ...dar la opción a los alcaldes socialistas de ciudades de más de 20.000 habitantes... ...como Elche, para poder presentarse otra vez sin necesidad de convocar primarias... ...dentro de su partido, siempre y cuando no hayan otros candidatos o candidatas... ...que con sus avales requeridos quieran presentar batalla... ...como parece que pueda ocurrir aquí en Elche... ...claro que a la vista del baño de multitudes... ...que se ha dado Carlos González... ...durante estos días de fiestas... ...se lo ha puesto muy difícil... ...al líder de su partido, Alejandro Soler... ...para encontrarle un sustituto como quiere... ...como cabeza de cartel electoral... ...en cuanto a Vox y Ciudadanos... ...pues llevan tiempo intentando formar... ...un partido en Elche... ...ahora toca hacer balance de unas fiestas... ...que como dijo el alcalde... ...tardaremos mucho tiempo en olvidarlas... Nos ha dejado cosas muy importantes y una la vamos a destacar hoy, porque se ha hecho viral una nueva versión de nuestro Aromas Ilicitanos por Rul Galindo. Que lo mira con alegría la gracia terrenal tiene su alma altruista tiene su dama universal tiene a su virgen por patrona morena morena que vino por el mar original versión de nuestros aromas ilicitanos y antes de los, de los titulares en el programa de hoy vamos a entrevistar a pascual román el agricultor que sigue conservando en el camp ese método tradicional de las cabañuelas para predecir el tiempo continuaremos con el balance de los entes festeros entrevistando al presidente de la asociación de pobladores y a las nueve y media al presidente de la asociación de carretilleros para que nos cuente cómo se vivió la suspensión de la nid del alba y trasladar la carretilla al 15 de agosto. Para la Virgen. Un altar. Para la virgen un altar. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. I was Pues ayer conocimos el balance global de los heridos que se produjeron durante la Aní del Alba y fueron una veintena. El más grave, una joven de 20 años que recibió el impacto de una caña en el ojo, aunque su estado ha mejorado en las últimas horas. Según el alcalde, se ha reducido en un 50% el número de heridos respecto a 2019. ...y alrededor de medio millón de personas... ...disfrutaron de las fiestas... ...los ilicitanos vivieron con mucha intensidad... ...los actos de en, en las calles... ...desde la cridad de, a la fiesta del día 1... ...hasta el colofón del 15... ...con la nid del alba. ...por la barraca municipal pasaron 150.000 personas... ...y la ampliación del calendario... ...permitió acoger por primera vez... ...un racón nocturno... ...además del gastronómico... Y las cabañuelas indican que nos esperan meses muy secos, sin lluvias hasta el mes de octubre. El agricultor Pascual Román lleva 73 años registrando los resultados de sus cabañuelas, conservando un sistema de predicción del tiempo tradicional con mil años de antigüedad. Y al Elche Club de Fútbol llega cedido con opción a compra el centrocampista Domingo Esquinas, de 22 años, procedente del Watford inglés. Tras la derrota frente al Betis, se han acelerado las negociaciones para incorporar los refuerzos que faltan para esta temporada. La Glorieta.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 Pues pasan ocho minutos de las siete de la mañana y comenzamos nuestro relato informativo haciéndonos eco del balance que realizaron ayer las autoridades locales, políticas y sanitarias. Empezamos con el balance del alcalde, dijo que más de medio millón de personas pasaron por las fiestas de Elche, lo que supone haber conseguido un nuevo récord de participación en estas fiestas patronales, que han pasado ya la historia por lo insólito de haber celebrado la Ní del Alba el 15 de agosto. Como colofón al misterio. Marga García nos da más detalles del balance realizado ayer por Carlos González. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ross. Durante dos años, Elche no pudo celebrar sus fiestas patronales debido a la pandemia, pero este agosto los solicitanos volvieron a tomar las calles con más ganas que nunca. Alrededor de 500.000 personas. ...participaron y disfrutaron de los días grandes de la ciudad... ...que comenzaron el día 1 con la crida a la festa... ...y que culminaron el día 15 con la nid del alba... ...la ampliación del calendario festero permitió acoger... ...un nuevo racón nocturno los días previos al gastronómico... ...y por él pasaron más de 70.000 personas... ...además cerca de 150.000 disfrutaron de las actuaciones... ...de la barraca municipal, a pesar de esto... Las fiestas no han estado exentas de polémica. Incluso la oposición pidió la destitución de la edil de fiestas, Mariola Galeana, que ha estado en el punto de mira por su gestión tardía con los contratos. El alcalde, lejos de hacer autocrítica, ha afirmado que las incidencias administrativas no pueden empañar el buen resultado de las fiestas y cree que la oposición exagera. Creo que la autocrítica siempre es positiva y es necesaria. Cuando uno realiza una actividad tiene que ser consciente de bueno, que hay un balance y en el balance siempre hay pros y contras. Eso es absolutamente natural. Otra cosa son bueno, las exageraciones y los usos partidistas que puedan hacer algunos que siempre están en esa situación. Y eso lo dejo. Cada uno hace lo que considera. Yo creo que el balance de las fiestas es positivo, es positivo. Es muy positivo para la ciudad. Hemos tenido unas fiestas realmente eh, que han sido las mejores en muchos años. Yo creo que las fiestas hay que mirarlas con esos ojos. A partir... Pues el alcalde en su balance lo han comprobado, no quiso polemizar sobre la gestión de la edil de fiestas Mariola Galeana, pero ayer pudimos comprobar que algunos entes festeros no están contentos con esa gestión tardía en la organización de estas fiestas. Ayer escuchábamos en este mismo programa, en La Glorieta, en el balance del presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén, reconocer que han sufrido estas fiestas como, con mucho estrés por su mala organización. Jaén aseguró que durante los días de fiestas han tenido que ir como pollo sin cabeza por los desajustes en la organización. Hemos sufrido unas fiestas que valen por seis o por diez, no sé, a nivel organizativo. Es cierto que han habido varios desajustes. También quiero dejar constancia que el personal del ayuntamiento, montajes, electricidad, jardinería, fontanería, la propia policía municipal, se han volcado con nosotros. El propio personal que trabaja dentro de la concejalía de fiestas inclusive. Es decir, al final creo que, si se me permite la expresión popular, ha ido, se ha ido un poco como pollo sin cabeza. Y, y esto pues, se ha notado, evidentemente. Hemos tenido que trabajar mucho más. Además, ha pedido al equipo de gobierno que mejore la coordinación con todos los entes festeros y que hay que reflexionar y mucho sobre si el adelanto del pregón debe mantenerse en los próximos años. Hay que valorar más cuestiones, porque al final, si las fiestas se adelantan, hay que entender que las comisiones de fiestas tampoco tienen ni tiempo suficiente ni dinero suficiente para que desde el día 1 de agosto estemos haciendo cosas. Creo que hay que sentarse y analizarlo, o sea... Yo entiendo que los moros y cristianos quieran que el día 5 salga pregón, pero también alguien tiene que entender que el día 5 es la crida, la festa, de siempre. Y a partir de ahí tendremos que sentarnos y hablarlo. No sé si el pregón tiene que ser el día 5, el día 6 o el día 7, pero es una cuestión de sentarnos y valorarlo todo. Y el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos, Julián Fernández, en su balance se mostró menos crítico con la Edil, aunque reconoció que hubo cierto estrés por falta de planificación. Bueno, nosotros realmente hemos tenido algunas situaciones que hemos tenido que correr un poco, pero vamos, tampoco nos ha afectado tanto para sostener ningún acto y no poder hacer los actos. Nosotros los hemos hecho todos. Eh, sí que es cierto que a lo mejor con una, una mayor previsión de tiempo pues a lo mejor podríamos haber eh, organizado algunas cosas, pero vamos, no tenemos excesivamente quejas de... De nada, es decir, que nosotros los fiestas estados hemos llevado lo mejor posible. Y remarcó además en su balance que ha sido un acierto adelantar el pregón al 5 de agosto, por lo que ha pedido que se mantenga. Voy a solo yo voy a decirle que tiene que mantenerlo. <risa> es decir, creo que ha sido un acierto eh, y yo creo que, evidentemente, yo creo que sí debería, debería mantenerlo, pero esa decisión, como todos sabéis. Le corresponde al ayuntamiento porque propones un acto suyo, pero por pues si por mí me preguntan, diría que el adelanto ha sido beneficioso para todos. Tuvimos un acto específico del Pregón en la Plaza Ibáiz, que todos vimos cómo estaba la Plaza Ibáiz, ¿vale? Y después tuvimos otros días, otros actos, con lo cual ganamos días de fiesta. Por lo tanto, yo sigo pensando que el adelanto ha sido un acierto y, y si que el ayuntamiento, se me pregunta que hemos de mantener ese adelanto. Pues hemos salido, salimos ayer a la calle... ...para ver qué opinan los ilicitanos... ...sobre ampliar esos días de fiestas en agosto... ...y la verdad es que hubo unanimidad... ...hay muchas ganas de fiesta. A mí se me han hecho cortas, o sea... ...yo creo que así está bien... ...no se me han hecho ni muy largas ni muy cortas. Por supuesto sí. que así de largas... ...la fiesta siempre está muy bien... <risa> Yo por mí, bien. Para gente joven la habrá faltado, seguro, pero muy bien, muy bien. Yo creo que está bien, incluso como años anteriores, no, no alargarla hasta el 15, claro. Se alargó también por, por, cancelar, por la cancelación y eso, pero no un par de días más, menos, da, a mí me da igual. Yo pienso que se deberían de quedar así. Sí. Que cuanta más fiesta, mejor y nada. Yes. Pues seguimos con más balances, además de la participación y de los entes festeros también de ese balance. Ayer en rueda de prensa los responsables del Departamento de Salud, del Hospital General y del Vinalopó dieron el balance de heridos. En total se han registrado 20, casi todos leves, solo tres graves, pero evolucionan favorablemente. El más grave fue la caída de una caña en el ojo de una joven de 20 años. Nos da los detalles nuestra compañera Yanire Perona, muy buenos días. Muy buenos días, Ross. pues tras la nit del alba se dio a conocer ayer el balance de heridos. Un total de 20 heridos se atendieron el día 15 desde las 7 de la tarde a las 4 de la madrugada. 17 de ellos fueron leves, en su mayoría heridos por caída de cañas, que fueron 10 en total. 6 fueron heridos por carretillas y 4 por el manejo de petardos. En cuanto a los pacientes que se encuentran en estado más grave, dos de ellos son hombres que recibieron el impacto de una caña y se encuentran hospitalizados pero con un diagnóstico que avanza favorablemente. También se encuentra una mujer de 20 años que sufrió el impacto de una caña en el ojo y que según el director médico del Hospital General, ayer por la mañana su estado pasó de ser muy grave a grave debido a la buena evolución de las heridas. y El alcalde destacó que este año ha habido un 50% menos de heridos que en el último año en el que se celebró la NID del Alba siendo el 75% adultos y el 25% menores de edad. Desde ambos hospitales afirman que la labor de información y prevención ante accidentes o quemaduras que se lleva realizando desde hace ya unos años y la responsabilidad de la ciudadanía ha permitido disfrutar de las fiestas ilicitanas sin tener que lamentar incidentes graves. Escuchamos ahora al doctor Jaume Sastre, director del Hospital General. Está evolucionando favorablemente, ha sido revisada esta mañana nuevamente en nuestro hospital. Me alegra decir que le hemos cambiado el pronóstico de muy grave a grave, porque ciertas heridas han mejorado y sigue siendo una paciente a nuestro cuidado, pero con una evolución plenamente satisfactoria de la herida que recibió en su ojo. Es un paciente de unos 50 años, está hablando... Con él esta mañana está muy bien, está con ganas de irse a casa y no lo dejamos porque perdió el conocimiento, perdió brevemente el conocimiento por un impacto de una caña en el lóbulo frontoparietal. Bien, pues estos fueron los partes médicos que nos dieron ayer los responsables de ambos departamentos de salud de dos de los casos graves que se han producido durante. ...esta nid del alba... ...y además de los heridos... ...estuvo marcada esa noche... ...por algunas incidencias... ...como es el caso de los incendios... ...que aunque fueron mmm, menores... ...y con poca relevancia... ...alertaron a los vecinos... ...y a las personas que veían... ...el espectáculo pirotécnico en las terrazas... ...junto al puente del ferrocarril... ...o a pie de calle... ...durante el lanzamiento de la cohetá... ...se produjeron incendios leves... ...en la zona de la ladera del río... ...cerca del colegio Valls ...y junto al Molí Real... ...afortunadamente los efectivos de bomberos... ...actuaron rápidamente y fueron controlados... ...todos esos incendios a tiempo... ...por lo que no hubo que lamentar heridos. Y vamos con la Nid del Alba... ...con el balance que realizó ayer el alcalde... ...destacó la vistosidad y luminosidad... ...de esta Nid del Alba que dice pasará a la historia por la fecha, pero también por su intensidad. A nuestro juicio, la Nid del Alba fue auténticamente espectacular, esplendorosa, como les decía, con una gran intensidad sonora, con una extraordinaria vistosidad en el colorido, en definitiva, eh, una Nid del Alba para el recuerdo, una Nid del Alba con una luminosidad extraordinaria en la palmera de la Virgen y que mm, estoy, estamos convencidos de que va a pasar a la historia por una parte por la fecha de la celebración y por otra parte también por su intensidad y esplendor y desde luego también por ser la primera eh, que se celebra como fiesta de interés turístico nacional. Un espectáculo que... Es un espectáculo que, como dice Gianni de Perona, se emitió en directo por esta casa, por primera vez, lo retransmitimos en directo, la Nid del Alba, que volvió a emocionar y a lucir el cielo ilicitano y gustó, A la mayoría de ilicitanos, porque según en la encuesta que realizamos, pues todos fueron elogios para ese, esa ofrenda de fuegos artificiales. Como todos los años, ¿no? Más o menos. A ver, yo la he visto un poco lejos, pero la verdad es que de más de cerca sí que más espectacular, pero lo de todos los años, básicamente. Muy bonita, la verdad que ha estado muy bien y tenemos muchas ganas también de, de, de verla, claro. Muy bonita porque la estábamos esperando, pero la verdad es que la de la Virgen... ...para mí se quedó un poco así, que esperábamos más... ...o será porque después de dos años queríamos más... ...pero muy bonita en general, la verdad es que sí. Esto se iba a comentar que después de tanto tiempo... ...es pues una maravilla, como siempre, vamos. La hemos vivido con más ganas, por lo que ha dicho él... ...porque llevamos mucho tiempo, dos años sin ella... ...y la verdad que sí, igual que siempre". Y ayer en ese balance volvimos a preguntarle al alcalde sobre la fecha en la que se va a lanzar el castillo de fuegos artificiales desde el puente del ferrocarril que quedó suspendido por la celebración de la Nid del Alba y sigue sin tener una fecha. A nuestro juicio la Nid del Alba. Pero ahora bueno, creo que tenemos por delante un cuatrimestre en el que podemos encajar. Hay muchos hitos en el calendario que nos pueden permitir encajar en, en el momento más adecuado posible esa, esa actividad. Por lo tanto, buscaremos la mejor fecha. Estoy convencido de que el Departamento de Fiestas nos hará la mejor propuesta para, bueno, para aprovechar esa oportunidad desde distintos puntos de vista primero para disfrutar de un buen espectáculo pirotécnico y luego para convertirlo también en un atractivo de, de carácter turístico que pueda concitar el interés de, de vecinos de otras localidades. Pues después de estas dos semanas frenéticas de fiestas patronales, las más largas de la historia de la ciudad, toca volver a la normalidad, sobre todo en el centro donde se han celebrado la mayoría de los actos. Precisamente la limpieza fue una parte fundamental y en las calles ya está todo recogido. Durante estos días se han recogido 230 toneladas de residuos, 50 más que en 2019. El concejal de limpieza Héctor Díez ha destacado el esfuerzo realizado a diario por los operarios del Servicio Municipal de Limpieza, pero también el comportamiento cívico de la mayoría de la ciudadanía. Se ha realizado un esfuerzo muy importante por parte del servicio de limpieza para que eh, cada mañana el entorno de las fiestas, de los racós, de las comisiones, de las barracas, de los cuartelillos despertan en las mejores eh, condiciones y también a la hora de limpiar después de cada espectáculo pirotécnico, después de cada mascletá, después de cada recorrido de modos y cristianos, de gestora, eh, de misteri… Eh, La ciudad recobrada con la mayor rapidez posible, eh, la normalidad de, de la limpieza que nos caracteriza sin ninguna duda. Y las cabañuelas para este año no pintan bien, se espera un final de verano y principio de otoño muy seco, según Pascual Román, el agricultor de Carrizales que lleva 73 años anotando el resultado de este sistema tradicional sobre la predicción del tiempo, asegurado que no aparecerán las lluvias en Elche al menos hasta el mes de octubre. Hoy lo entrevistaremos en unos minutos en este programa para conocer los orígenes de este método milenario y que consiste en apuntar el tiempo que ha hecho durante los primeros 12 días de agosto porque equivalen a los meses del año y luego volver a comprobar el tiempo los siguientes 12 días a partir del 13 de agosto. En esa primera vuelta lo que nos dicen las cabañuelas es que seguiremos en tiempo de sequía. Entonces... Eh... La, la primera vuelta, que era hasta el día 12, pues ya estamos en retorno, pero hasta el día 12 han sido fatales. No dan señales de ninguna lluvia. Sí que entonces eh, se está ya eh, comprobando que del punto de que se saca la cabañuela, si es elche, 80, 100 kilómetros, si se saca de Alicante, de Alicante o Benidorm. Entonces sí que ha llovido algunos días el interior de Valencia y Murcia. ...pero que es aquí, ni nubes, ni nubes. Y terminamos comentándoles que la ONCE... ...continúa sumándose a los aniversarios... ...más destacados de esta ciudad... ...si el pasado 3 de agosto dedicó el cupón... ...del sorteo de ese día al aniversario... ...de los 125 años del hallazgo de la Dama del Che... ...ahora para el sorteo del domingo 28 de agosto... ...sacará otro cupón conmemorativo... ...dedicado al centenario del Elche Club de Fútbol... Hoy se presentará ese cupón conmemorativo en las instalaciones del Estadio Martínez Valero. La Glorieta, con y Alonso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 Cuatro minutos quedan para llegar a las siete y media de la mañana y vamos con la crónica deportiva de Paco Gómez. Viene cargada, ya hay un fichaje, un nuevo fichaje de un centrocampista ante pues, la derrota del primer partido del Elche Club de Fútbol. Se han acelerado todas las negociaciones porque ya hay que reforzar una plantilla que parece que no es suficiente para hacer una buena temporada. Todo esto nos lo cuenta hoy Paco Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. El centrocampista Domingo Esquina refuerza el centro del campo del Elche Club de Fútbol. A sus 22 años, el guineano portugués llega cedido con opción a compra procedente del Watford inglés. Y es que tras la derrota frente al Betis por 3-0 en la primera jornada y la pobre imagen que ofreció el club blanquiverde, El Elche ha decidido acelerar las negociaciones para incorporar los refuerzos que faltan de cara a esta temporada. Esta vez se ha anunciado la del mediocentro Domingo Esquina que se convierte en el sexto fichaje de la entidad ilicitana en la temporada del centenario. Llega cedido del Watford con opción de compra a final de temporada. Kina puede actuar como mediocentro ofensivo, capaz de recuperar balones y dar ese paso hacia adelante desde el centro del campo, lo que se suele llamar un centrocampista box to box. Se caracteriza también por su visión de juego y su buen regate. A sus 22 años cuenta con una amplia experiencia, sobre todo en equipos de Inglaterra, donde se ha formado como futbolista profesional, aunque también cuenta con bagaje en la Liga española tras su paso por el Granada. El mediocentro llegó con 10 años a la cantera del Chelsea procedente del Benfica, en Londres se formó durante más de cuatro temporadas en la cantera blue hasta que en 2016 cambió de barrio en la capital inglesa para fichar por el West Ham. Allí estuvo dos temporadas hasta que fichó por el Watford a cambio de 1.100.000 euros. En su primera temporada jugó ocho partidos y anotó un gol mientras que en la segunda apenas jugó cuatro partidos. Fue entonces cuando en la campaña 2021 jugó cedido en el Granada donde disputó ocho partidos y anotó dos goles, uno de ellos precisamente frente a... Al Elche, para darle entonces el triunfo a los andaluces. Tras volver al Watford, la temporada pasada estuvo cedido en el Fulham, pero en el mercado invernal se marchó también cedido al Barnsley de la tercera división inglesa, Quina cuenta con experiencia internacional en las categorías inferiores de la selección portuguesa. Ahora llega el club franjiverde Domingos Quina para reforzar el centro del campo, donde competirá con Omar Mascarell, Gerard Gumbau. Pastore y Guti. Ahora mismo son seis ya los refuerzos que ha hecho el Elche Club de Fútbol, aunque uno de ellos, Lautaro Blanco, llegará en el mes de enero. Por cierto, que ayer por la tarde fue eh, presentado eh, Paul Lirola, el lateral derecho blanquiverde, que espera estar ya a disposición del técnico para incluso ser titular el próximo lunes frente a la Almería. El lateral derecho blanquiverde cedido del Olympique de Marsella reconoce que tiene O tenía una espina clavada, pero que se la ha quitado con su fichaje por el Elche. Exactamente lo que has dicho, una espinita que tenía clavada de, de jugar aquí en Primera División, donde he crecido, he jugado en el fútbol base del español, he visto siempre a los, la, a la Primera División como, como un sueño, y eso es lo que es ahora, venir aquí es un fútbol totalmente diferente del que, del que vengo, de la Serie A y de la Liga A. Y, y la verdad que sí, con, tengo muchas ganas de, de jugar muchos partidos aquí. Pues vamos a ver si debuta ya el próximo lunes frente a la Almería. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel. Buen día, con una paguada de aire frío en altura, comenzamos una jornada marcada por una relativa inestabilidad atmosférica, y es que durante esta madrugada hemos tenido abundante nubosidad frente a nuestras costas, con algunas precipitaciones. Sobre la ciudad, cielos despejados, viento flojo de noroeste, que nos ha dejado una noche ecuatorial con temperaturas nocturnas que no han bajado de los 25 grados. En el sur del Candel, con una situación de vientos en calma, la temperatura nocturna bajado en pedanías como Matola, Derramador o Valverde hasta los 20 grados, en Santa Pola una mínima de 24 grados. Para esta mañana ambiente soleado, cielos prácticamente despejados, la nubosidad se seguirá concentrando frente a nuestras costas, el viento flojo de noroeste y ya por la tarde veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad. Viento flojo de sureste que tratará de frenar el ascenso de las temperaturas máximas previstas para hoy en la ciudad en torno a los 33 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 34 35 grados. Mañana jueves tendremos mayor inestabilidad atmosférica con abundante nubosidad. Incluso se podría escapar alguna gota aunque es poco probable. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y las temperaturas seguirán bajando. Máximas que van a rondar los 29 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 23 grados. A partir del viernes irá avanzando la dorsal anticiclónica, ambiente más soleado, intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, temperaturas máximas en torno a los 30 grados para el fin de semana, predominio de cielos despejados. El sábado alcanzaremos los 31, el domingo los 32 y temperaturas nocturnas en el último tramo de la semana con valores agradables en torno a los 21-22 grados. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch.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 pasan tres minutos de las siete y media de la mañana y si acaban de levantarse pues eh, queremos darles los buenos días con este clásico con el clásico de good morning starshine de oliver Good morning, stars shine, you lead us along, my love and me as we sing, our early morning singing song. sunlight In my lover's eyes. Good morning, So happy to be my love and me as we sing. Our early morning singing song.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 ¡Hola! ¿Te has comprado un Peugeot? ¿Qué vas a hacer con él este verano? No pagarlo. Con el verano Peugeot ya puedes llevarte lo último en diseño y tecnología en toda la gama Peugeot y no pagas hasta otoño. Oferta válida solo hasta el 31 de agosto financiando con PSA Finance. Condiciones en peugeot.es. Peugeot. Peugeot Marcos Automoción. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Oh, ¡Qué calor! Yo me voy a la playa con mi sombrilla y mi toalla de Vega Fibra. Sí, sí, has oído bien.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 Los agricultores del Candel llevan siglos, o llevaban siglos, mirando al cielo para predecir el tiempo. Pero con la introducción de la metrología moderna, que acierta la predicción con base científica y con mucho rigor, los sistemas tradicionales, como las cabañuelas, ...se han olvidado y solo en el Camp de hay un agricultor... ...podemos encontrar a día de hoy un agricultor, Pascual Román... ...que es fiel a este sistema, que ha mantenido este método milenario... ...él es Pascual Román. Muy buenos días Pascual. Hola, buenos días, buenos días, dígame. Primero, háblenos de este método, ¿cómo se puede predecir el otoño, si lloverá o no, este otoño, uh, cómo va a ser el invierno y cómo va a ser la primavera? Bueno, las cabañuelas eh, son, digamos, ida y vuelta, entonces del 1 al 12, empieza desde el 1 de agosto, de septiembre, 3 de octubre, así sucesivamente, hasta julio del año que viene, el 23 Y el 13 vuelve a ser julio. O sea, el 12 es julio y el 13 es julio. Y entonces retrocede el 14 eh, junio, el 13 mayo, sí, sucesivamente, y termina en el día 24 de, eh, de, de, de, de agosto. Entonces eh, la, la primera vuelta, que era hasta el día 12, pues ya estamos en retorno, pero hasta el día 12 han sido fatales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 ...un año muy seco, muy seco... ...ahora, el retorno que, se, que son estos días... ...hasta el día 24... ...ahí ya no es el tiempo que pueda ser. Bueno, hemos visto como el retorno... ...el 13 de agosto... ...que corresponde al mes de julio... ...hubo algo insólito... ...ese reventón cálido, ese huracán. Desconocido, yo conocí un día como ese... ...pero entonces no había medios de comunicación... ...ni nada de eso... ...el año 47... ...hizo un día también terrible de un calor eh, insoportable que en el campo que yo entonces vivía había que estar echando agua en medio de la calle para que se refrescase de, de, de, de calor que hacía. Y, y murieron muchas gallinas y muchos animales no pudieron soportar. ¿Y apareció ese viento huracanado, esas rachas que superaron los 100 kilómetros por hora? Ese día, ese día apareció completamente nulo, como si fuese invierno, que solamente se veía la rueda del sol... ...y era un bochorno insoportable... Pero ya digo, entonces no había ni termómetro ni no nada... Bien, pues las cabañuelas pintan mal para otoño... ...esto qué significa, Pascual... U ...usted no tiene base científica... Eh, ...es un método de observación... ...¿cómo puede ayudar a los agricultores con lo de las cabañuelas?... ...está teniendo eh, credibilidad... Una, eh... No puedo ir a darle nada bueno porque también soy agricultor y tengo producciones y entonces hasta, hasta octubre no va a caer una gota aquí. Ahora, como hay tormenta en el interior, pues puede pasar como pasó el otro día. El aire entonces pues se lleva el tiempo a la parte que, que, le, que le venga bien y es lo único que podemos tener hasta, hasta octubre. ¿Y cómo son eh, sus predicciones? ¿Se cumplen? Porque lleva 75 años. ¿Suele acertar? No, 73, 73. Las previsiones se cumplen en 85 a un 90, pero este año pasado se ha cumplido del 100%. El 100% que hacía más de 50 años, que yo no lo había conocido. ¿Pero qué predijo? ¿Todo lo que ocurrió? ¿Las danas, las gotas oh, frías? No, Sí, to todo, todo lo que ocurrió. Que ahí en Teleex Vicente tiene eh, un borrador y si compruebas... Verás cómo coincidió con todo el mes en todo lo que se decía: que llovía, que no llovía, que hacía frío, que no hacía frío y todo eso. ¿Quién le enseñó a usted a hacer cabañuelas? Ah, mi abuelo. Mi abuelo me lo enseñó y él me decía: tú vas aprendiendo y el día que yo no viva, entonces haces tu cargo. Yo tenía entonces 14 años y entonces de ahí eh, hacia aquí, ahí, todos los años haciéndolas. ¿Es el único que hace cabañuelas en el Camp Delt? Eh, hay, hay varios, hay varios pero eh, antes, hace ya unos 15 años, habíamos tres, habíamos varios, pero habíamos tres que nos juntábamos, que era el poeta eh, Baltasar Brotón de García y eh, otro señor de la Marina. Entonces, cuando terminaba el mes de agosto, nos juntábamos a ver quién había dicho la mentira más grande y coincidíamos en todo, en todo. Y hay muchos que lo llevan, pero eh, no tienen costumbre de hacer nota de nada. Con sus anotaciones, ¿qué hace? ¿Qué hace con las anotaciones de, en estos 73 años? ¿Dónde están? ¿En su casa? Eh, estaban en mi casa, tengo guardadas, pero desde hace unos 15 años, y lo he repetido varias veces, entraron a robar, y fue pues, tanto eh, el desbarajuste que todos pues, cogiendo un lego y un capazo y quemándolo. Pero desde, ya hacía... Eh, de entonces para acá lo tengo todo guardado, como antes. En Pañuelas hay una nota eh, que se conoce desde el año 1020. ¿Desde el siglo XI? Desde el año 1020. Y ah. son ah, mil años el año ahora 2020. Entonces eh, ahí en, querían hacer un homenaje a eso, que ya por la epidemia que pues no se hizo ningún comentario sobre eso. O sea que es un sistema milenario mil años y el año 20. ¿Qué sabe usted del origen de las cabañuelas? ¿Eran, quién, ¿Quién las trajo? ¿Los musulmanes? ¿Los árabes? Sí, los trajo. Ya te llevaré yo una nota. Ahora cuando termine el mes y te lleve el borrador. Y es donde salió de uno de migrantes eh, que llevaban sus rebaños a otras partes que eh, había agua y entonces eh, donde descansaban en unas cabañas ...entonces serían de paja o de palma o lo que fuera... ...y de ahí sale la cabaña... ...los ganaderos que llevaban sus rebaños... ...de una parte, los gañanes que decían... ...y ahora mismo va a decir que están en Albacete... ...y entonces tienen que venirse aquí a Guardamar... ...porque aquí hay pastos... ...y entonces en el camino... ...les cogía una lluvia o la noche... ...y en las cabañas que eran digamos de albergues... ...pero de, de paja y palmas... ...lo que había entonces... ...y ahí descansaban... Eh, ...viene para descansar a comer o bien por la noche para descansar... ...y de ahí sale la cabaña... Eran, cre eran, ...creo que eran los hindúes los que iban caminando... ...y entonces ellos pues, dijeron esto es la cabañuela... ...porque se albergaban en los albergues... ...y pusieron como un apodo digamos. ¿Qué ocurre cuando se equivoca? Cuando las cabañuelas se equivocan... Pues cuando se equivoca, pues tengo de las te gracias que aún no he estado en la cárcel sobre eso. <ríe> Pero entonces, eh, es el único el sistema que había, porque entonces, eh, hasta el año 20, no hubo agua aquí en Elche. No estaba ni, ni riesgo de lavante, ni social progreso. Yo me acuerdo de mi abuelo, que era agricultor, y entonces tenía la chuleta colgada allí detrás de la puerta, y él siempre estaba diciendo, este mes hay que prepararnos porque va a llover, porque es época de plantar las habas, O este mes es época de, de sembrar el trigo porque va a llover. Y, y, y de ahí los hombres se guiaban, no, no tenía otro, otro camino, no, no había otro camino. Eh, por las cabañolas, usted está siguiendo 73 años el, el, el tiempo. ¿Le preocupa esto del cambio climático? Ha Cambiado mucho, mucho, por eso digo yo que las cabañolas últimamente se acertaban del 80 al 90 o 95 pero este año pasado el 100% y hacían más de 50 años que no me había conocido un tiempo tan igual a aquellos tiempos en aquellos tiempos eh, a veces llovía más en julio y agosto que en todo, en, en todo el año porque entonces en el campo había mucho de todo además que, que ahora había almendras, había pimientos en embola, había nido, había las que son estos dos meses bueno Era raro que no te se mojara y si se mojaba ya no era, no era vendible. Pero en fin, son eh, ciclos y los ciclos y, los, y, el, y el cambio climático se conoce mucho, mucho. Porque antes con un, unas tomateras, con un saco de azufre, hacían unos tomates y unas matas enormes. Y ahora si no le he hecho química y cosas, no hace nada. Pascual, cuando usted deje las cabañuelas... ¿Quién, eh, ¿Quién continuará esta tradición en su familia? Eh, tengo a mi nieto Héctor, que está muy entusiasmado y también es, se está haciendo cargo de enseñarse. Y le dejaré la herencia, si la quiere llevar. ¿Y, y, qué, y qué herramientas son las que utiliza? ¿Papel y lápiz? Papel y lápiz, desde, desde que le, el agricultor eh, su vida él siempre está mirando al cielo. Desde que se levanta hasta que se acuesta no llueve nunca a gusto de todos, pero en fin, siempre está mirando el tiempo, eh, ahora se va con coche, no te mojas, pero te antes tenías que salir a trabajar eh, fuera de la casa, que todos tienen tierra, a tres o cuatro o cinco kilómetros, y entonces el camino era con un carro y la mula, entonces miraba el cielo que pues va a llover, si nos vamos, vamos a perder el día, y es que era seguro que llovía. Ahora no, ahora si te va y llueve, pues metes dentro del coche y no te mojas. Pues, Pascual, con esta información que tiene de sus cabañuelas, de tener un otoño muy seco, ¿qué va a hacer usted? Por manten, no, mantener, mantener, Mantenerse, no puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Si no nos falta el agua, pues con agua pues tienen sus plantaciones y lo tienen todo. Lo único que, claro, ahora viene la reculación de la granada... Pues es de maravilla que no llueva, porque si llueve, pues la granada se estropea y no se puede coger a tiempo y todas esas cosas. Pues muchísimas gracias, Pascual, por mantener esta tradición milenaria. Vale, así esto luego, así esto luego. luego. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. ...pues con la sintonía de Winchester Catedral... ...continuamos aquí en el programa La Glorieta... ...faltan ocho minutos para llegar... ...a las ocho en punto de la mañana... ...y es momento de recordar la crónica de Paco Gómez... ...muy buenos días Paco... ...hola buenos días... ...el centrocampista Domingo Esquina... ...refuerza el centro del campo del Elche Club de Fútbol... ...a sus 22 años el guineano portugués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 Sigue todos los viernes de este verano el Campenfestes en Teleelch con Vicente Bordonado. Patrocina Talleres Vidama.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 Pues son las 8 en punto de la mañana. Hemos llegado a la segunda hora del programa La Glorieta de este miércoles 17 de agosto. En estos momentos la estación meteorológica de Tele-Elche marca una temperatura de 26,6 grados. Alcanzaremos una máxima, lo hemos escuchado a Vicente Bordonado decir en su crónica, de 33 grados para hoy. Y las temperaturas, es lo importante, van a seguir bajando esta semana.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 Así que nos hemos preguntado qué pasa con los partidos políticos, pues ya tienen que comenzar a poner en marcha su maquinaria. Claro que el Partido Popular en Elche la puso hace mucho tiempo, con la proclamación de su candidato y la presentación de su proyecto de ciudad. El PSOE es el que ahora ha dado un paso sorprendente al decidir la dirección nacional desde Ferrat.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 ...se le ha puesto muy difícil, complicadísimo... ...al líder del partido, Alejandro Soler... ...para encontrarle un sustituto como cabeza de cartel electoral... ...y en cuanto a Vox y Ciudadanos... ...pues llevan tiempo buscando un partido sólido aquí en Elche... ...sin éxito de momento... ...y ahora toca hacer balance... ...de unas fiestas que como dijo el alcalde... ...tardaremos mucho tiempo en olvidarlas... ...han pasado cosas inéditas... ...pero nos ha dejado también... ...cosas emocionantes... ...y una de ellas... ...pues en tiempo de fiestas... ...se presentó una nueva versión... ...de nuestro himno... ...el de aromas ilicitanos... ...por Rul Galindo... ...que se ha hecho viral... ...pues con el Aromas Ilicitanos... Eh, ...comenzamos esta segunda hora del programa... ...nuestro relato informativo... ...hay que decirles que Aromas Ilicitanos fue... ...pues el himno, ese o, himno... ...que no es el oficial de la ciudad... ...pero el que nuestros jóvenes ya han adoptado... ...porque se cantaba para clausurar... ...el fin de fiestas cada noche... ...en la barraca popular... Pues ya tienen un ritmo más que añadir a su repertorio. Y nos ponemos ya en modo informativo y en modo balance, porque más de medio millón de personas pasaron por las fiestas de Elche, lo que supone haber conseguido un nuevo récord de participación que... Estas fiestas han pasado a la historia, lo sabemos... ...también por lo insólito de haber celebrado... ...la Nid del Alba el 15 de agosto... ...como colofón al Misteri... ...Marga García nos da más detalles del balance... ...que realizó ayer el alcalde... ...muy buenos días Marga. Muy buenos días Ross. ...durante dos años el Che no pudo celebrar... ...sus fiestas patronales debido a la pandemia... ...pero este agosto los ilicitanos ...volvieron a tomar las calles... ...con más ganas que nunca...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 por ejemplo, por haber abandonado la tribuna el día de la charanga. Ayer escuchábamos en este mismo programa, en el balance del presidente de la Federación Gestora, Fernando Jaén, reconocer que han sufrido estas fiestas con muchísimo estrés y utilizó este dicho que han ido como pollos sin cabeza por los desajustes en la organización. Lo escuchamos. Hemos sufrido unas fiestas que valen por seis o por diez, no sé, a nivel organizativo. Es cierto que han habido varios desajustes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 debemos de mantener ese adelanto. Pues ayer salimos a la calle para ver qué opinan los ilicitanos e ilicitanas... ...sobre ampliar los días de fiestas en agosto... ...y hubo unanimidad... ...y es que todos tenemos más ganas de fiestas. A mí se me han hecho cortas, o sea... ...yo creo que así está bien... ...no se me han hecho ni muy largas ni muy cortas... ...por sí. supuesto que así de largas... ...las fiestas siempre están muy bien...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 Pues seguimos con más balances, además de la participación y el de los entes festeros. Ayer en la rueda de prensa, los responsables de los departamentos de salud dieron ese balance de heridos. En total se han registrado 20, casi todos leves, solo tres graves, pero evolucionan favorablemente. El más grave fue el de una joven de 20 años que sufrió el impacto de una caña de cohete en el ojo. Nos da más detalles nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días.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 sin tener que lamentar incidentes graves. Escuchamos ahora al doctor Jaume Sastre, director del Hospital General. Está evolucionando favorablemente, Está ha sido, sido revisada esta mañana nuevamente en nuestro hospital. Eh, me alegra decir que le hemos cambiado el pronóstico a, de muy grave a grave, porque eh, ciertas heridas han mejorado y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 Pues además de los heridos, la NIDEL del Alba estuvo marcada por algunas incidencias como el caso de incendios, aunque todos fueron menores y con poca relevancia. Alertaron a los vecinos y a las personas que veían el espectáculo pirotécnico en las terrazas junto al puente del ferrocarril o a pie de calle. Durante el lanzamiento de la coheta se produjeron incendios leves en la zona de la ladera del río cerca del colegio Valls y junto al Monlí del Real. Afortunadamente los efectivos de bomberos actuaron rápidamente y fueron controlados a tiempo, no se propagaron ni tampoco hubo que lamentar heridos. Y el alcalde también hizo balance de la Nid del Alba, la destacó por su vistosidad y luminosidad y dice que pasará a la historia por la fecha, pero también por su intensidad. Creo que la autocrítica siempre es positiva y es necesaria. Cuando uno real... Como todos los años, ¿no? Más o menos. A ver, yo la he visto un poco lejos.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 Es una maravilla, como siempre, vamos. La hemos vivido con más ganas, por lo que ha dicho él, porque llevamos mucho tiempo, dos años sin ella, y la verdad que sí, igual que siempre. Pues hemos escuchado primero la encuesta que realizamos ayer a los ilicitanos también sobre el balance de la Ni del Alba, una encuesta en la que ha habido también unanimidad a la hora de calificar esa, ese espectáculo pirotécnico de intenso y brillante como lo hizo el alcalde.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 Y una Nidel Alba que además ha hecho historia en esta casa después de 35 años, porque la retransmitimos en directo. Y aprovechamos la comparecencia del alcalde para preguntarle sobre el castillo de fuegos artificiales que se ha suspendido desde el puente del ferrocarril, se tiene que haber lanzado el 15 de agosto, no pudo ser, por la Nidel Alba. Y el alcalde dijo que todavía no tienen claro ni tienen fecha de cuándo se va a lanzar.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 Bueno, pues seguimos con más balances, porque después de estas dos semanas frenéticas, las más largas de la historia, toca volver a la normalidad, sobre todo en el centro, donde se han celebrado la mayoría de los actos. Precisamente la limpieza ha sido una parte fundamental y en las calles ya está todo recogido. Durante estos días se han recogido 230 toneladas de basura, 50 más que en 2019. El concejal del área Héctor Díez destacó ayer el esfuerzo realizado a diario por los operarios del Servicio Municipal de Limpieza, pero también destacó el comportamiento cívico de la mayoría de los ciudadanos.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 Y las cabañuelas para este año no pintan bien, acabamos de escucharlo en la entrevista a Pascual Román. Se espera un final de verano y principio de otoño muy seco. Según Pascual, el agricultor de Carrizales, que lleva 73 años anotando el resultado de este sistema tan tradicional sobre la predicción del tiempo, ha dicho que las lluvias no van a aparecer al menos hasta el mes de octubre.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 pero lo que es aquí, ni nubes, ni nubes. Pues de momento, a pesar de esos episodios climáticos extremos... ...que se han registrado este año... ...la Unión de Llauradors prevé una cosecha de uva de vino... ...un 30% inferior a la del pasado año... ...aunque de mejor calidad, eso sí... Confían en que no haya pedrisco, no granice antes de la vendimia, que de nuevo volverá a adelantarse porque las altas temperaturas han acelerado el proceso de maduración de la uva, por lo que podría recogerse a principios del próximo mes de septiembre. Además, desde esta organización agraria apuntan que los precios para los productores deberían ser superiores a los 36 céntimos por kilo para poder hacer frente a los altos precios de producción. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Like Skies in my dreamy... Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora.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 Pasan 22 minutos de las 8 de la mañana y antes de la crónica deportiva y de la predicción del tiempo vamos a poner un poco más de azúcar a nuestro relato informativo o a nuestro programa La Glorieta. Sugar. this feeling too over for me, oh yeah, sweetness out. Oh.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 Y hoy pues para efectivamente la presentación de ese cupón conmemorativo de los 100 años, cupón de la 11, y bueno pues son noticias que se siguen acumulando, sobre todo como el fichaje de otro ¿Sí? eh, centrocampista, 22 años, se llama Domingo Esquina y viene para reforzar el centro del campo del Elche. Este podría ser el penúltimo fichaje del Elche Club de Fútbol, el antepenúltimo ya veremos, quedan dos fichas libres. Y como mucho, pues a, a menos que salga alguien, se firmarían dos jugadores más. Eh, Domingo Esquina viene para reforzar una posición que era importante. Desde que se marchó este verano Iván Marcone, eh, el club no había reforzado esa posición. Y bueno, viene un, un, un guineano portugués de 22 años, con fuerza, un medio centro ...de lo que en Inglaterra se llama Box to Box... Eh, ...jugador que abarca mucho campo... ...y que tanto es un futbolista de músculo para defender... ...como para tener llegada al área y, y atacar... ...y bueno, es un jugador que tiene ya experiencia... ...sobre todo en una liga tan importante como la Premier League... ...recordamos que se hizo en la cantera del, del Chelsea... Eh, ...luego pasó al West Ham donde estuvo cedido... ...el Watford lo compró hace un par de años... ...por 1.100.000 euros, lo cedió... ...en la temporada 2021 al Granada... Eh, ...en primera división... ...luego lo compró el Fulham... ...y la pasada campaña digamos que dio un paso atrás... ...fue cedido al Barney de la tercera división inglesa... Eh, ...cuenta también eh, con experiencia internacional... ...en las categorías inferiores de la selección portuguesa... ...y viene para competir con Mascarell, con Gumbau... ...con Guti y con Pastore... ...es un buen refuerzo al el Elchele y hacía falta... Y bueno, pues vamos a ver ahora lo que faltaría, yo creo que viendo el partido frente al Betis, un central, un defensa central de garantías, porque la defensa la verdad es que hizo aguas, y veremos la posibilidad de un portero, eh, de momento el segundo es Axel Werner, pero eh, si se encuentra una oportunidad de mercado, podría eh, ser que Axel saliese y llegase un portero. Pero de momento, yo creo que ahora mismo, tras la llegada de Domingo Esquina, lo más urgente sería un, un defensa central. Tras el desastroso primer partido de temporada del Elche Club de Fútbol, esto indica que se han acelerado todas las negociaciones. Lo decías tú en la crónica. Hemos tenido ya este fichaje sí. y los otros... ¿Crees tú que van a esperar hasta que termine ese mercado de fichajes a ver, lo que para no, conseguir gangas? No se van a precipitar, conociendo a Bragarnik no va a correr tres días más eh, por ponerle al equipo ya eh, un defensa. Eh, yo creo que si se da la oportunidad lo van a firmar, aunque antes del partido eh, no se hablaba de un defensa central. Yo creo que el bofetón que se pegó en, en Sevilla eh, hace indicar, se abre el debate de que, A este equipo le hace falta reforzar, reforzarse en el centro de la defensa claro. y yo creo que ahora es más urgente, sin duda. que Es igual de urgente porque ya antes del partido del Betis hablábamos de que a este equipo sí. le hacía falta un defensa. No, no, pero después del partido... Después eh, del partido está claro es que, que... Es que está muy mal eh, el Elche Club de Fútbol porque... No, no está muy mal. No, no, tuvimos, no tuvimos a un gran rival y por eso perdimos, es que no, no tuvimos equipo. Bueno, yo, Lo creo, que demostró. Yo, creo, yo creo que enfrente sí tenemos un gran rival, sí, eh, quinto por en la supuesto. Liga y campeón de la Copa del Rey. Pero ¿por qué el Elche perdió? Eh, ¿Cómo perdió? Perdió porque eh, primero le sacan una tarjeta roja a un jugador y se queda con uno menos muy pronto. Y eso ante el Betis y en su campo es darle mucha ventaja. Y segundo porque te pegas un tiro en el pie cuando en el minuto 27 le regalas el primer gol. Y a partir de ahí ya con uno menos y perdiendo contra el Betis y en su casa es imposible. Entonces perdió 3-0 como pudo perder 5-0 o como pudo perder 2-0. Eh, el partido se rompe con esas dos acciones. Si sí, además tenemos en cuenta que el Betis tiene mejor plantilla, pues se dio el resultado lógico. Y además lo lógico, incluso aunque no se hubiera dado eso, es que el Elche perdiese allí. ¿Pero entonces te gustó el equipo que planteó Francisco, no que me... sacó al terreno del juego? No me puede gustar cuando pierdes 3-0, claro, pero eh, es que en el fútbol los partidos se rompen por... Eh, acciones muy puntuales, y el partido se rompe por esa acción. Si no, se, si no se hubiera producido la expulsión, seguramente ahora estaremos hablando de otra cosa. Pero sería entrar en el terreno de las hipótesis. El equipo que puso Francisco el otro día, teniendo en cuenta el equipo que tiene y las bajas que tiene, era el normal. O sea, mm -hmm. no se puede decir que era un mal equipo. No tiene mucho más. O sea, lo que tiene es lo que tiene. Pero el Betis es superior y si encima le regalas goles, le das ventaja, y el árbitro, ante la duda, Siempre te perjudica, porque hemos empezado igual que terminamos el año pasado, con una acción polémica, que es la que empieza a decantar la balanza, pues eh, el partido dio lo que dio de sí. Y yo creo que es bueno que a veces, a tiempo, te den un buen bofetón mm. para darte cuenta de que a este equipo le hace falta todavía... Un refuerzo, un refuerzo que es en la defensa. Pues los refuerzos están llegando. Paul Lirola, ayer se presentó, Domingo Esquina, lo acabas de decir, mm. se ha incorporado la cesión o se ha concretado la cesión, Roger Martí ya jugó ¿no? contra el Betis. Jugó contra el Betis, Alex Collado, que Alex, todavía no ha sido, no ha sido Alex... presentado el centrocampista del, del FC Barcelona, Carlos Clerc. Son cinco caras nuevas más Lautaro Blanco que no va a incorporarse bueno, a filas, vendrá enero. porque vendrá en enero, son seis caras nuevas, vale. por tanto, aún quedan dos fichas libres, todavía podríamos ver uno o dos fichajes. Sí, pero lo importante es el próximo encuentro, va a ser en el Estadio Martínez Valero, mm. contra el Almería, hay que ganarlo. Hay que ganar todos los partidos, sí, pero más, más los rivales directos como es el Almería. Con estos cinco refuerzos y con lo que, está, lo que hemos visto... En estos, ayer, por ejemplo, las declaraciones de Paul Lirola, ¿qué que dijo? ¿Que va a jugar? ¿No ah, va bueno, a jugar? Él está preparado que, para jugar. Y... ¿Qué sabemos de cómo se está preparando el próximo encuentro contra el Almería? Pues que van a buscar la victoria sí o sí, porque aunque empieza a parecer una osadía hablar en la segunda jornada de finales, para el Elche este tipo de partidos son finales. Claro porque al final de 38 partidos en primera vas a ganar 7-8, no vas a ganar más al nivel del Elche. Tienes que ganárselos al Almería, al Cádiz, al Valladolid, a los equipos que están en tu liga particular, que son los que luchan por no descender. El Elche tiene un objetivo claro en este año del centenario, que es volver a mantenerse en primera división, que eso siempre es un éxito. Pero tiene más ambición, no solo mantenerse en primera, sino conseguir mmm, buenos puestos en la Porque clasificación claro, final. Y, y eso es lo que todos queremos, pero ahora mismo... Ahora mismo, Objetivo prioritario, ¿Qué, primera. ¿Qué puesto piensas que podría quedar el Elche? Bueno, el Zuban? año pasado quedó decimotercero. ¿Y este año? Si sí, este año es verdad, es verdad, lo, lo, lo digo en, en modo pregunta, no en modo afirmación... <risas> que se está acertando los fichajes, lo normal sería superar ese puesto. Y superar ese puesto sería quedarte en mitad de la tabla. Porque puestos europeos, estamos hablando que tienes que alcanzar la séptima plaza. Mm. Eso es, Nos quedaremos ahí es ahí, mucho ¿no? mirar. Yo firmaría por mitad de la tabla, o sea, salvarte con cinco o seis jornadas de anticipo estaría muy bien. Pues si tenemos este equipo, el que salió y cometiendo esos errores defensivos ante el Betis... Creo que la permanencia... No te, no te equivoques, Ros. El fútbol es, no, una es una montaña rusa y ese mismo equipo <risas> con esos mismos jugadores y esa misma alineación, igual el lunes que viene pasa por encima del Almería y le gana el 0 Ojalá, Esto es fútbol. Pero no estaré el martes para hablar contigo, o el lunes, el lunes, no estaré para hablar contigo de la victoria contra el Almería. Espero que, que sea así. Sí, y pues, el estreno, porque el juega, estreno. juegan, efectivamente, juegan el lunes a las 8 de la tarde. Y es el estreno ante toda la afición blanca y verde, Qué Además, maravilla. la semana que viene juegan dos partidos seguidos en casa, uh -huh. el lunes contra la Almería y el sábado viene la Real Sociedad, o sea que van a ser dos partidos claves para este arranque porque luego tiene partidos durísimos. ...contra equipos europeos, bueno, como la propia Real Sociedad... ...va a Villarreal, viene el Atleti Bilbao, vamos uh -huh. al Barça... ...tiene un, un calendario muy duro, muy y, exigente. Y, y como ahora ya está, más o menos la actividad... ...ha comenzado en el Estadio Martínez Valero... Sí. ...estáis ah. yendo, ¿cómo, ¿cómo ves el campo?... Pues lo que nos han dejado ver es eh, mm. que, que es... O sea, todavía no está a punto. Eh, eh, sí, bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que todavía no, no lo han presentado en sociedad, mm. ¿no? Ah, vale. Pero, por ejemplo, hemos visto ya eh, lo que es el túnel de vestuarios donde sí. entramos la prensa y tal, lo han dejado precioso. Lo han Ajá. dejado muy moderno, con... Eh, ...el escudo del centenario... ...con el nombre del Elche... ...todo con neón, con luces... ...está... ...la verdad es que el campo del Elche hoy por hoy... ...tanto a nivel exterior eh, como interior... ...hablo ya de instalaciones de vestuarios y tal... Eh, se está quedando uno de los más bonitos de España. ¿eh? Pues estamos ya deseosos de ese reportaje, de ver eh, en imágenes cómo ha quedado el estadio Martínez Valero después de la remodelación que se ha llevado a cabo este verano, aprovechando esos créditos mm. que se han concedido precisamente para invertir en la renovación de las infraestructuras esos. futbolísticas de este país. Pues muchísimas gracias, a Paco. Ti, Mañana seguro que hay más novedades. Seguro, seguro, porque estamos en, en semana de novedades. Y hoy tenéis con, aprovechando esa rueda de prensa del cupón conmemorativo, mm. tenéis a Joaquín Buitrago sí, para bueno, preguntar. Lo, tu, lo tuvimos también ayer por la tarde, ayer, en sea, la presentación que, de Paul Liro. Lo que sea. lo coséis a preguntas. Sí, lo que pasa es que no responde nada. <risa> <risa> no se moja. ¿Y dónde está Cristian Bragarnitz? ¿En Argentina oh, o por aquí? No, no, él está, aquí él, ¿él está, está aquí? aquí. él está aquí todos los días. Bueno, pues esperemos a ver si os convoca y presentan el Estadio Martín de Valero y los nuevos fichajes. Muy bien. Gracias. Venga, a este, a Nos, tí, hasta luego. Nosotros continuamos, son las 8 y 36 minutos y continuamos dando la información meteorológica para concluir ese relato informativo que llevamos eh, ofreciéndoles desde las 7 de la mañana. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonaro. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. 8 y 39 minutos de la mañana. Es tiempo de escuchar ese consejo que a diario nos trae la empresa Amistad iWest Delch. En iWest queremos estar cerca de ti. Ahora puedes pedir cita para una atención más personalizada y sin esperas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 Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano Pero no tanto Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales Y la playa ya llegará Citroën Citroën Marcos Automoción Hola amigos En Tiendas Anticrisis El Castor No queremos que renuncies al mejor verano de tu vida Tumbonas, hamacas, sillas, sombrillas, neveras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 ...8 y 42 minutos de la mañana... ...esta semana no tenemos información de tráfico... ...no podemos conectar con la sala de control de tráfico... ...por las vacaciones de verano... ...pero sí tenemos ese kiosco digital en el que nos... Eh, ...cada mañana podemos asomarnos a las principales portadas... ...de los en diarios en de este país... ...y la imagen que se repite casi en todas las portadas... ...es para el atletismo español... Las medallas conseguidas ayer en el europeo de Múnich, que se está ce celebrando, el país, por ejemplo, refleja en portada la marcha triunfal de Miguel Ángel López, Raquel González y Mokatir, que sumaron ayer tres medallas para España en los europeos de atletismo de Múnich. También el país eh, trae en portada que Bruselas valora la propuesta de Irán y ve cerca el pacto nuclear. Se lo cree. La Unión Europea confía en el acuerdo a falta del aval de Estados Unidos y el Reino Unido. También en portada trae otras noticias internacionales como que China castiga a funcionarios de Taiwán por el viaje de políticos de Estados Unidos. Y en cuanto a lo nacional, pues el Gobierno y el Partido Popular se enzarzan ...por el Pacto sobre la Ley del Poder Judicial... ...es lo que recoge el país... ...y también que solo cinco grandes ciudades suben... ...al 50% el descuento en el transporte... ...Madrid, Palma, Bilbao, Córdoba y Vitoria... ...van a ampliar las ayudas estatales... ...y otros cuatro municipios las elevan... ...para algunos colectivos... ...son los titulares que nos trae el país hoy... ...en este martes 17 de agosto... ...y el ABC... ...pues no trae en portada la gesta del atletismo español sino la fotografía de Pedro Sánchez ayer en el viaje que realizó a La Palma para comprobar las obras de reconstrucción que se están llevando en la isla. Y dice que el parón estival titula así su viaje, parón estival para azuzar a la prensa y al Partido Popular. Sánchez tacha de intoxicaciones Los rumores sobre crisis de gobierno y aprovecha su décima visita a La Palma para criticar la falta de respaldo de la oposición a su decreto energético. El Mundo, El Mundo al igual que El País eh, en portada nos trae al atleta Katir y titula que la marcha lanzan Katir y la marcha lanzan al atletismo español en Múnich. Su segundo puesto en los 5.000 del europeo se suma al oro de Miguel Ángel López y a la plata de Raquel González en los 35 kilómetros. Y el mundo también recoge que a, título, eh, a nivel nacional que, el que cinco años después del atentado de las Ramblas titula que el soberanismo independentista catalán desesperado agita el 17a contra el estado acusando al cni el Consejo de la república de puigdemont apoya protestas por la verdad y su ex abogado lleva al tribunal supremo la teoría de la conspiración la ayuda más leal fue del cni les contradice el mayor trapero el mayor de los mosos También en, eh, le dedica la portada a la guerra en Ucrania que dice que se ceba a Ucrania, Ucrania se ceba con el talón de Aquiles de Rusia en Crimea. Las tropas de Kiev vuelan otra base militar, nudos ferroviarios y centrales eléctricas mientras Rusia admite por primera vez que sufre sabotajes. ...y terminamos con la razón... ...que nos recuerda los graves incendios... ...que están asolando las tres provincias... ...de nuestra comunidad valenciana... ...aquí en Alicante tenemos el incendio... ...todavía quemando, arrasando miles de hectáreas... ...en el Valle de Bo. ...pero el incendio más grave ahora se ha producido... ...se produjo en Vejís, en Castellón... ...con varios heridos... ...los que iban... ...a bordo de un tren de media distancia, Valencia-Zaragoza... ...dicen que al menos 15 heridos con quemaduras en Bejís ...tres pasajeros graves tras bajarse de un tren... ...que tuvo que parar cerca del incendio... ...otros 10 viajeros resultaron heridos leves... ...así como dos bomberos... ...es la última hora de los incendios de la Comunidad Valenciana... ...que recoge la razón... Y también en portada, además de la imagen del incendio de Bejís, recoge el, la gesta del atletismo a los tres atletas españoles que han conseguido medalla para España y dice que España marcha bien en los europeos de atletismo, Miguel Ángel López Oro y Raquel González Plata en los 35 kilómetros y Katir subcampeón en los 5.000. Este es el repaso de los eh, principales titulares de las portadas de los diarios El País, ABC, El Mundo y La Razón. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. La Glorieta con y Alonso. Las fiestas patronales terminaron y durante esta semana aquí en el programa La Glorieta estamos haciendo balance. Es momento de reflexionar si hay que introducir cambios, si se tienen que mantener las fechas actuales eh, con ese adelanto del pregón al 5 de agosto o volver a lo que teníamos antes de la pandemia. Estamos reflexionando también sobre eh, qué organización de fiestas Hemos tenido este 2022, cuando a la concejal Mariola Galeana se le ha pedido la dimisión por parte de los grupos de la oposición y también ha sido criticada por algunos entes festeros. Ayer tocó el turno a Moros y Cristianos y a la Federación de la Gestora de Festejos Populares y hoy queremos hablar con Pau Sempere, presidente de la Asociación de Pobladores. Muy buenos días, Pau. Hola, muy, buena, muy buenas, gracias por invitarme. Los, la Asociación de Pobladores cerró su ágora el 15 de agosto. ¿Cómo, ¿Cómo fueron estas fiestas? ¿Qué balance es el que realizan? Bueno, pues la verdad es que han pasado poco tiempo... ...y aún tenemos que no y ido todo bien detenidamente... ...pero las sensaciones han sido muy buenas. Eh, hemos tenido a mucha gente todos los días... ...en cuanto a las obras de teatro... ...he estado todo a foro completo... ...igual que con la batalla de gladiadores... Cuando hicimos el día de la roba el concierto por la noche también, vi muchísima gente, estábamos casi a tope. Y bueno, y con el tema de infantiles y demás actividades también ha habido muy buena respuesta. Y bueno, la verdad es que desde Pobladores estamos bastante contentos con el trabajo que hemos realizado, que hemos hecho y con la acogida de, de la gente, que yo creo que cada, cada año viene un poquito más de gente y, y bueno, eso es mejor para la asociación. Uno de los titulares que nos deja estas fiestas patronales es que ha batido récord de participación. ¿Vosotros en el Ágora, el Iquetana, también hubo más público que años anteriores a la pandemia? Sí, sí, sí, totalmente. Eh, de hecho, en años anteriores eh, quizás teníamos dos o tres días que eran más fuertes y los demás eran muy tranquilitos, pero es que este año han sido todos fuertes, todos los días, eh, con mucha gente al mediodía, con la fiesta del agua... Las, las representaciones, con todo. La verdad es que eh, teníamos expectativas de tener más gente, más, más público, mmm, por este, este parón que tuvimos, por el tema del, del COVID. Pero es que se ha superado, se ha superado lo, lo, que, lo que esperábamos. Así que, bueno, a, la gente ha tenido muchas ganas de, de fiestas y, y bueno, ahí, ahí hemos estado. ¿Y esta participación popular, qué os aporta a vosotros, a los festeros de pobladores? ¿Ganas de continuar y de ampliar las actividades? Sí, sí. Bueno, eh, nosotros eh, ver tanta gente al final nos, nos orgullece mucho porque todo el trabajo que hacemos durante el año se ha reflejado en esta semana y ver que la gente responde y viene a, a, a nuestro recinto y está con nosotros, se lo pasa bien y disfruta y además aprende historia con nosotros, eh, bueno, pues es genial. Y sí, aún no nos hemos estado, pero ya hemos estado comentando de pues mira, podríamos hacer esta actividad tal día, o cambiar esta por esta, a ver si, si sale de alguna mejor manera, o pensar ya cosas nuevas. Así que, que sí, esto es como un chute de, de ilusión, de energía, para, para el año que viene. Pues vamos a hablar, has comentado que todo, pero como presidente de Pobladores, ¿qué destacarías de las representaciones, de las actividades familiares, de la fiesta del agua...? de las luchas de gladiadores, de las recreaciones históricas, ¿qué, ¿con qué te quedarías? ¿Qué es lo que se necesita quizás reforzar más? Pues bueno, quizás nosotros eh, el tema de los infantiles por la mañana, eh, cada vez vienen más niños, entonces eh, creo que tenemos que, que ajustarlo mejor, que, me, que como nosotros como asociación mejorarlo, porque claro... Hace unos años eh, no venía tanta gente, entonces era todo más, más familiar, menos afluencia, menos niños. Pero este año han venido muchísimos más. Y creo que necesitamos, eh, por nuestra parte, pues, organizarlo un poquito mejor, eh, tener las cosas mejor preparadas, tener en cuenta que va a venir más gente de lo que ha venido otros años. Y bueno, creo que ese, por ejemplo, sería un punto a mejorar. Y bueno, también se podrían destacar a lo mejor otros, como por el ejemplo de la batalla de radiadores, que este año ha sido algo novedoso. Y bueno, es que no cabía ni un alma. Estaba el ahora que, que, que iba a reventar. Pues Pau, ahora toca sentarse. El, hemos estado en este balance y hemos estado preguntando a, ayer mismo al presidente de la gestora y al de Moros y Cristianos ¿cómo les ha afectado la falta de organización de estas fiestas? Bueno, yo creo que al final el tema de adelantar los días, eh, eh, también que hayan habido dos años que, que no, no, no ha habido fiestas y demás, que al final todo se ha juntado y, y ha afectado a, a los entes. Eh, bueno, nosotros es verdad que hemos tenido menos tiempo para, para el montaje del recinto, entonces claro, eso nos ha afectado. Eh, Y creo que en las últimas semanas sí que es verdad que hemos ido un poco de prisa y corriendo, eh, intentando hacer como, como podíamos. Yo creo que de, de cada año que viene, sobre todo, hay que organizarse mejor, tanto, tanto nosotros también, los entes como el ayuntamiento, y tener una mejor comunicación, porque al final, bueno, es que las, las dos partes, tanto el ayuntamiento como nosotros, lo que queremos es que todo el mundo disfrute y que las cosas salgan bien. Y creo que al final es organización y comunicación lo que hay que reforzar y... Y bueno, pensar en el bien de todos. A ver, Pau, entonces háblame, ¿Cómo, ¿cómo habéis sufrido estas fiestas? Eh, con estrés, porque a pocos días de iniciarse, ¿qué sabíais de las fiestas? ¿Que podíais montar el Ágora, que no podíais? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ha vivido? Bueno, nosotros sobre todo, ya, como ya te digo, ha sido el tema del montaje el que nos ha tenido más que nos ha costado un poquito más porque, bueno, tenía, había un acto en la rotonda 3-4 días antes, claro, nosotros necesitamos un poquito más de tiempo para poder montarlo todo bien y ahí sí que hemos tenido que tirar de muchas horas de gente que iba a trabajar, se venía corriendo estar hasta las tantas y demás y, bueno, eh, ese ha sido, digamos, el, pues este año lo que, lo que nos ha tocado... Los, Un y después, por lo que comentas, la concejal Mariola Galeana no sentó a todos los entes festeros para coordinaros y que no hubiese eh, actos duplicados o que se soblapen. Bueno, nosotros eh, es verdad que tenemos algunas actuaciones, por ejemplo, que sí que se solapan con, con otros actos y demás. Al final también es verdad que hay muchos actos de, de otros entes y de nuestros que es un poco imposible que no se solapen. Pero sí que eh, los días anteriores, bueno, las semanas anteriores, eh, intentábamos, de, ah, bueno, hablando con concejalía, con intentar que no se solaparan, eh, se si habían conciertos y tal, intentando ajustar eh, al máximo los, los horarios. Por esa parte sí que, al menos con nosotros, sí que, sí que ha habido una organización. Pero solo con vosotros. Pero eh, me estoy refiriendo a todos, juntos. Yo, eso ya no sé, yo, yo por mi parte sí que, sí, que, sí que me he organizado con el ayuntamiento, pero con los otros entes, bueno, bueno eh, no, no, no nos hemos sentado este año. ¿Se necesita sentarse con el resto de entes festeros? Yo creo que, como he comentado antes, todo lo que sea organización y comunicación es bueno y es necesario, quizás sí que habría que hacer una mesa y sentarse todos juntos, un, no sé, un mes, dos antes o unas semanas, intentar tenerlo, ...quizá, aunque ya no sea porque, porque es verdad que hay cosas que son insalvables y hay eh, cosas que siempre van a conseguir pero bueno, por lo menos tener una buena idea de, de lo que hace cada ente y, y que y quizás no nos pille por eso pesa, oye, pues mira, voladores hace esto y moros y cristianos hace esto, o la gestora hace lo otro. ...y UFC hace no sé qué... Eh, ...así que yo creo que sí, siempre... ...al final estas cosas eh, son buenas para todos... ...y creo que repercuten en, en tener unas mejores fiestas. ¿Qué os cogió por sorpresa en estas fiestas? ¿El Racco Festiel, las mascletas nocturnas? Pues a nosotros, el, bueno, el Racco... ...nosotros lo que no sabíamos era poner el horario... ...no sabíamos qué hora iba a tener... Eh, y, ...y sí que al principio pues eso, eh, se escuchaba desde el recinto nuestro se escuchaba la música eh, entonces con ellos para ver si podían bajarla un poquito y tal eh, y bueno no las masquetas y todo eso sí que lo sí que lo, lo teníamos controlado y yo creo que fíjate el raco a lo mejor ha sido lo más que el Racó el sonido porque a veces eso la pago con el nuestro y, y ya está. Claro, por las representaciones teatrales. Y una Exacto. cuestión, lo que ahora toca decidir eh, para pobladores, ¿es, si, ¿es un acierto adelantar el pregón? ¿Ampliar el número de días de fiestas? Pues, a ver, nosotros mm, eh, siempre que haya más fiestas nosotros haremos una programación con, con más actividades. Nos No sé a nivel local si es mejor o es peor. A nivel pobladores nosotros sí que nos vemos con, con ganas de, si finalmente se quedan estos dos días más de fiesta, eh, poder hacer más, más actividades y poder estar más con la gente. Como he dicho antes, nosotros lo que trabajamos para estar con la gente y lo hacemos por, por, por nuestro público, por, por todos los visitantes. Y si, sí, bueno, finalmente se quedan dos días más de fiestas, nosotros lo aceptaremos y lo veremos, lo veremos bien. ¿Con la misma subvención que recibís ahora, es suficiente para ampliar? Bueno, ese sí que sería un tema que tendríamos que ver, porque es verdad que con dos días más quizás iríamos más justitos. Y también hay que tener en cuenta que están subiendo los precios de, de, de todo. Y bueno, sí que además quizás habría que, que ver cómo, cómo está el tema de la subvención sí. ¿Qué subvención es la que recibís y cuál ha sido el coste de estas fiestas? Pues eh, más o menos está por los 10.000, 11.000 euros es lo que nosotros recibimos y el coste aproximado, no podía todo aún, pero bueno, se lleva gran parte de, de, de lo que es la, la, la subvención. ¿no? Pues digamos que una gran parte, es verdad que nosotros tenemos allí montada la barra que también sacamos... Algo de dinero extra, pero bueno, al final es para pagar más actividades que hacemos, y hay iluminación, sonido, seguridad, además. Y tenéis también otras actividades a lo largo del año. Paus Pérez, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer estar con vosotros. Un placer estar con vosotros. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 para encontrarle un sustituto como cabeza de cartel electoral. Y en cuanto a Vox y Ciudadanos, pues llevan mucho tiempo y sin éxito intentando formar un partido sólido. Ahora lo que toca es hacer balance de unas fiestas que, como dijo el alcalde, tardaremos mucho tiempo en olvidarlas por las situaciones inéditas que sufrimos, como el aplazamiento de la del Alba. ...pues con la coeta de la Nidel del Alba de fondo... ...hemos comenzado este tercer re relato informativo... ...y lo vamos a hacer, llevamos contándoles desde las 7 de la mañana... ...que más de medio millón de personas pasaron... ...por las fiestas de Elche... ...lo que supone haber conseguido un nuevo récord de participación... ...que han pasado estas fiestas a la historia... ...por lo insólito de haber celebrado... ...como decimos, la Nidel del Alba el 15 de agosto...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 ...escuchábamos en este mismo programa... ...el balance del presidente de la Federación Gestora de Festejos... ...Fernando Jaén, criticar a la concejal de fiestas... ...por haberse marchado de la tribuna del Ayuntamiento... ...durante el desfile de la charanga... ...reconoció que han sufrido además estas fiestas... ...con muchísimo estrés... ...y utilizó ese dicho popular de que han ido... ...como pollo sin cabeza. Hemos sufrido unas fiestas que valen por seis o por diez... ...no sé, a nivel organizativo...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 Eh, sí que es cierto que a lo mejor, con una, una mayor previsión de tiempo, pues a lo mejor podríamos haber eh, organizado algunas cosas. Pero vamos, no tenemos especialmente quejas de, de nada. Es decir, que nosotros nuestras fiestas las hemos llevado lo mejor posible. Y remarcó que fue un acierto adelantar el pregón al 5 de agosto, por lo que ha pedido al equipo de gobierno que lo mantenga. Voy a pedírselo, yo voy a decirle que tiene que mantenerlo. <risa> es decir, creo que ha sido un acierto eh, y yo creo que el ayuntamiento yo creo que sí debería, debería mantenerlo, pero esa decisión como todos sabéis le corresponde al Ayuntamiento porque es un acto suyo, pero por si por mí me preguntan diría que el adelanto ha sido beneficioso para todos. Tuvimos un acto específico del Pregón en la Plaza y Vais, que todos vimos cómo usaba la Plaza Ibai, ¿vale? y después tuvimos. ...otros días, otros altos... ...con lo cual ganamos días de fiesta... ...por lo tanto yo sigo pensando... ...que el adelanto sin un acierto... ...y, y si sí querría ayuntamiento... se me pregunta que... debemos de mantener ese adelanto. Pues ayer salimos a la calle... ...para ver qué opinan ustedes... ...los ilicitanos sobre ampliar... ...los días de fiestas en agosto... ...y hubo unanimidad... ...todos los que, a los que les preguntamos... ...tenían más ganas de fiestas...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 No, un par de días más, menos, da, a mí me da igual. Yo pienso que se deberían de quedar así, que cuanta más fiesta mejor y nada. Pues seguimos con más balances. Además de la participación y el balance de los entes festeros, ayer en la rueda de prensa los responsables del Departamento de Salud del Hospital General y del Vinalopó dieron el número de heridos. En total se han registrado 20, casi todos leves, solo tres graves, pero evolucionan favorablemente. Esto es lo mejor de esta noticia. El caso más grave fue el de una joven de 20 años que sufrió el impacto de una caña de cohete en el ojo. Es una noticia que nos está contando Yanire Perona. Muy buenos días.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 no se propagaron y pudieron ser controlados a tiempo. Y hablando de la Nid del Alba, ayer el alcalde volvió a repetir que fue un espectáculo con mucha, muy intenso, con vistosidad y luminosidad y dice que pasará la historia por la fecha y también por su intensidad.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 Y aprovechamos la presencia del alcalde en esa rueda de prensa sobre los balances para preguntarle cuándo se va a lanzar el castillo de fuegos artificiales desde el puente del ferrocarril, que quedó aplazado porque el 15 de agosto tuvo que lanzarse la Nid del alba y todavía no hay fecha para ese castillo.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 Y seguimos con más balances el que llevó a cabo ayer el concejal de limpieza Héctor Díez, porque dice que durante estos días de fiestas se han recogido 230 toneladas de basura, 50 más que en 2019. El concejal Héctor Díez ha destacado el esfuerzo realizado a diario por los operarios del Servicio Municipal de Limpieza, pero también destacó el comportamiento cívico de la mayoría de los ciudadanos.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 Pero lo que es aquí, ni nubes, ni nubes. Pues de momento, a pesar de esos episodios climáticos extremos que se han registrado a lo largo de este año, la Unión de Jauradors prevé una cosecha de uva de vino un 30% inferior a la del pasado año, pero de mejor calidad. Es lo positivo. Ahora los agricultores esperan que no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 is running like silver el coche de tus sueños está a tu alcance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 ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de un millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller, Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en la nube tengo un BMW y una Playstation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quieras que tú estés. Felicidad. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sale sola a bailar, y toma dos copas de más, y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más, y se te olvida que me nada más ver que me dije a mi sentido común, que no me esperará levantado, y a volver a casa una nota en el límite. Adios en los morros, y desde entonces duermo solo, finito, acabado, caramba. Y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Mi corazón sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y entra con la farmacia tu haces latir mi corazón sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y entra con la farmacia señor felicidad qué bonito nombre tienes felicídate tú a saber dónde te metes Felicitat, cuando sales sola a bailar, Ik weet het niet. Ik weet se niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik te het niet. Ik weet het niet. Dit is de komende maand, dit is de komende maand, dit is de Martín, y que me y de komende maand, dit is de komende maand, dit is de de Menos lo esperaba después de pronto un día, ya a mi puerta llamó una alegría. Resulta que tenía tu carita que estaba tan rica que devoré tu piel. Tu clamé tus semplinas y rebañé. Yo sí posico, rebañé. Desde entonces en verano nunca pido visto a la villa. Gente de dos horas de dije que me tiró al mar y he dejado de abusar de tabaco de café. Del fin de profet. Pura felicidad, pura felicitada.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 Cuando quedan cinco minutos para las nueve y media, ya tenemos una versión, hay muchas, pero ya tenemos una versión de la canción del verano que nos ha dejado Rosalía, Despecha, versión de uno de los morancos dedicada al presidente del gobierno. Mm, Pedro, no me llames, te quitas la corbata y de la crisis y no sales, ya decidí que soy mi no la coba que tú das ya todo el mundo la sabe se has engañado tas colado a ve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 Vaya, una versión de Los Morancos que hay que verla en YouTube... ...que acaba de salir para verla completa. Nosotros continuamos, quedan tres minutos para las nueve y media... ...para realizar ya la última de las entrevistas previstas para hoy. Tendremos al presidente de la Asociación de Carretilleros... ...Jaime Sánchez, para hacer balance de la, carre de la carretilla... ...de este espectáculo que, como saben, al igual que la Nidel del Alba... Tuvo que aplazarse y llevarse al 15 de agosto. La Glorieta con Rosmary Alonso. Het kanse het en trànsit? La benzina no para de pujart. Aquest estiu, passa het a les dues rodes i abaixa els fums. A partir del 10 d'agost, podràs sumar-te a la mobilitat sostenible. Des de l'Ajuntament d'Els i FACPIME, lensem més de 500.000 euros en bons per a la compra de bicicletes, patinets, bicicletes elèctriques i electrificació de bicicletes. Més informació a elxbajalosumos.es Regidoria de Mobilitat Urbana, Ajuntament d'Els.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 MUZIEK MUZIEK Pues hemos llegado a las nueve y media de la mañana, a la última media hora del programa La Glorieta, que lo vamos a seguir dedicando a hacer balance de estas fiestas patronales que cerraron de forma insólita el 15 de agosto con La carretilla con la Nid del Alba y el posterior espectáculo de los Carretilleros. Pues bien, para hablar de cómo fue esa carretilla, tenemos con nosotros al presidente de la asociación que se ha creado para mantenerla eh, viva y organizarla. Él es Jaime Sánchez. Muy buenos días, Jaime. Hola, buenos días. ¿Cómo fue esa madrugada del 15 de agosto? ¿Una madrugada para no olvidar? Pues sí, para no olvidar. Además, de verdad, eh, impresionante en cuanto al público, que creo que tal vez que más público se ha acercado a vernos. Y por la participación también de los carretilleros y por la cantidad de carretillas que se encendieron. ¿Cuántos carretilleros al final entraron en la zona acotada? Eh, no tenemos exactamente todavía el número porque el control lo llevaba la policía local, pero calculamos que unos 90 aproximadamente. Eran, ¿Las expectativas se superaron? ¿Era más o menos lo que calculabais? ¿Hasta cuándo estuvo la cartilla? Bueno, comenzamos a la una y terminamos a las dos. Una hora. Como dijiste. Eh... ¿Cómo fueron esas carretillas el público? ¿Hubo alguna que se escapó? Porque dicen que en el balance de heridos hay seis. También es verdad que el balance ha sido el menor número de heridos de la historia de nuestras fiestas. Bueno, nosotros, eh, según los cálculos, bueno, los cálculos y, y la información que se nos ha pasado, hubieron cinco heridos y todos leves, muy leves. Creo que solamente hubo uno del público, porque es lógico, eh, las carretillas mm, son un fuego errante y se salen, se salen varias, eh, pero que nada, eh, una rozadura. Eh, tú estuviste entre el público, lo dijiste, estabas repartiendo las sandías, ¿tuvo gran éxito ese reparto de sandías, esos 400 o 300 kilos? ¿Cómo salieron esas sandías? Pues salieron muy bien, muy bien, y la gente disfrutó mucho comiendo sandías después de la Nid de las bar. ¿Se agotaron? Sí, claro, siempre se agotan. Jaime, eh, habéis aprendido mucho en estas fiestas, porque supongo que el 13 de agosto, cuando estaba todo preparado, ¿cómo lo vivisteis? Porque esa, ese sábado sí que es una noche para olvidar. Bueno, para nosotros mm, tuvimos que correr, tuvimos que correr porque nosotros tenemos muchos carretilleros que se desplazan incluso de Santa Pola porque están balaneando allí, otros que son de otras poblaciones, incluso de la Vega Baja, y los compañeros de aquí que están en Elche esa noche pero que tienen que trasladarse desde de otros barrios, eh, Hay que avisarlos, hay que avisarlos y tuvimos que utilizar todas las redes interiores que tenemos nosotros de comunicación para ponernos en contacto con ellos y que no viniesen. ¿A vosotros cuándo se os comunicó la decisión, al igual que al resto de entes festeros y ciudadanos? Mira, afortunadamente me cogió que estaba yo en alcaldía. Y me enteré rápido, y, pero claro, yo no podía comunicar nada hasta que el alcalde y la Junta de Gobierno lo comunicase a la prensa. Yo no me podía anticipar y entonces me, nos enteramos, digamos, al mismo tiempo que vosotros, la, los medios de comunicación. Claro, tú estabas en la alcaldía porque había preocupación. Ya se sabía desde el principio de la mañana que la, la alborada y la carretilla podían peligrar. ¿O, o, o, que, o que, qué información manejabas? ¿Que la alba se podía suspender y mantener la carretilla? ¿Eso hubiera sido factible o no? Bueno, yo personalmente pienso que si suspendía la ni del alba, había que suspender todos los actos. Además. Si uno de los motivos era por el peligro de incendio, eh, nosotros también utilizamos mucha pólvora. Y además las lanzáis al lado de un palmeral. Sí, pero sin embargo nunca se ha quemado ninguna palmera. Jaime, ahora toca hacer balance, a reflexionar. ¿El Lord del Monjo como zona acotada funciona? ¿Os gusta? Hombre, nunca nos ha gustado, pero nosotros siempre hemos acatado lo que las autoridades nos han dicho. Eh, cuando nos dijeron que no se podía lanzar en la calle, pues oye, es cuando nosotros hicimos la asociación, eh, la dimos de alta en la generalidad eh, hicimos todos los pasos que, que teníamos que dar para que las cajaretillas no desapareciesen. ¿Vais a proponer cambios eh, de ubicación o, de momento, cuántos años más vais a estar en el Ordel del mundo? eh Mientras las autoridades quieran. Nosotros, desde luego, todos los años pedimos cambios, pero, mm, de momento, según parece, es el, el, lugar, el lugar más, más adecuado. Se notó, el, el haber aplazado la carretilla del 13 de agosto al 15 de agosto, quizás se notó por mayor participación de público, el del Castillo de Fuegos Artificiales lo concentraron todo, por eso tuvisteis más público, fue un acierto... Bueno, evidentemente no se va a cambiar la carretilla de, de, de día, pero eh, quizá estuvo, radicó en, en el... ¿En el cambio de fecha la participación o en que es el primer año que la NID del Alba fue declarada fiesta de interés turístico nacional? ¿Visteis turistas entre el público? Eh, nosotros pensamos que posiblemente, eh, al ser la carretilla la que ha cerrado las fiestas, eh, nos haya repercutido positivamente. Por eso eh, es el año que, que más público vía. Pero esto es algo puntual porque la Carretilla no puede entenderse sin la Nid del Alba, está cosida a ella. Exacto, nosotros somos parte de la Nid del Alba, somos digamos las que cerramos la, la Nid del Alba como se ha hecho desde hace pues, decenas de años. Pues Jaime, a ti te voy a preguntar lo que les estamos preguntando a los entes festeros. ¿Vosotros habéis sufrido esa falta de planificación o de organización de estas fiestas patronales por parte de la concejal de fiestas? Pues a nosotros no se ha dirigido a nadie para solicitarnos nada. ¿Eso qué significa? ¿La concejal de fiesta os ha ignorado por completo? No, no, no. Me refiero a eh, que ningún ente festero se ha dirigido a nosotros eh, pidiéndonos nuestra opinión. Eh, con la concejada eh, tenemos una total sintonía y todos los días hemos estado en contacto con ella. Bien, entonces, ¿cuál es el balance de organización de estas fiestas por tu parte eh, como presidente de la Asociación de Carretilleros? Pues, en general, yo no lo he visto tan mal como, como se está diciendo por ahí. Pues sí, eh, han habido algunos fallos. Eh, fallos, pues, oye, no sé si será a, a nivel interno de la concejalía o qué. Pero nosotros lo que hemos solicitado, las reuniones que hemos pedido, eh, cuando hemos necesitado cualquier cosa, y mm, siempre hemos tenido las puertas abiertas. Eh, claro, del de, de resto de actos que organizan las demás asociaciones, ni, ni nos vamos a meter, ni nos vamos a meter, ni nadie, ya te digo, nadie ha venido a consultar qué que, que nos parece a nosotros y que si se podía hacer algún cambio o no. Y me refiero a los compañeros de las asociaciones. ¿Echas en falta quizá una coordinación mejor con los, el resto de entes festeros? Pues, no sé, es que yo a veces pienso que como somos eh, la asociación más pequeña, no, sé, no, no se cuenta con nosotros para muchas cosas. ¿Vosotros estaríais dispuestos a participar en otros actos festeros? Pues, Sí. Claro, eh, nosotros en su momento hace unos años pedimos la colaboración de todos los entes de todos. Algunos nos ayudó, colaboró con nosotros, otros no y bueno. Es que claro, yo es, es un poco complejo. Eh, sí, porque dónde dónde colocamos a los carretilleros? Si solamente tenéis si estáis en, en la zona acotada, ¿de qué forma podríais participar en otros actos? Es que no, no lo veo. Pues mira, eh, muchos, muchos carretilleros y sus familias participan eh, con los otros santos moros y cristianos eh, y demás. Eh, participan. Eh, ellos también podrían participar con nosotros. Ya, ya sumarse como carretilleros. Bueno, eh, hay que ser valiente ¿eh? para lanzar esas carretillas de titanio, que por cierto... ¿Hubo más carretillas de titanio luminosas? ¿El espectáculo fue impresionante? ¿Más carretillas de titanio que de arena? Eh, sí. Y además, eh, carretillas de más, de más duración. Por eso mmm, se salían muchas para afuera, pero no porque se lanzasen, sino por la potencia de las mismas, pues eh, si no chocaban contra, contra lo que es la verja, salían al aire y, y tenían un recorrido más largo. Pues, Jaime, les estamos preguntando a todos los entes festeros, esta, esta, eh, se ha abierto una disyuntiva. Esta cuestión es, para vosotros, eh, ¿el 5 de agosto debería quedarse como el, eh, la fecha del de pregón, adelantar el pregón al 5 de agosto y, por tanto, sumar más días a las fiestas patronales, como ha ocurrido este año? Bueno, yo... Como, como presidente de la Asociación de Carretilleros, lo que sí que me gustaría es que todos los años eh, el comienzo de las fiestas fuese el mismo día. Que, sepa, que sepamos qué día comienzan las fiestas. Vamos a ver, está claro, ¿no? ¿O, o es que vosotros pensáis que eh, hay una confusión entre la cridad y el pregón? Mm, bueno, es que para mí personalmente... Eh, yo sé que hay algunas asociaciones que no estarán de acuerdo conmigo, las fiestas deberían de comenzar a partir del día que se haga el pregón. O sea, ¿no eres partidario de que la gestora de festejos eh, convoque su crida o su soroide festas? Eh, es que entonces, eh, oye, si se le permite hacer, pues me parece estupendo, pero tú imagínate que nosotros ahora digamos que queremos hacer también en esa semana anterior al, al pregón, eh, el, ...la fiesta de, de la actividad de Escarretilles... ...ala, organizamos otro día... ...si me parece muy bien... ...todo lo que sea fiestas me parece muy bien... ...pero que, que haya unas fechas para que se sepa. Vale, pues era la opinión de la Asociación de Carretilleros... ...porque eres presidente, Jaime Sánchez... ...pues enhorabuena por eh, cómo transcurrió este espectáculo... ...por la seguridad... El, los escasos heridos, has, dicho, has comentado solamente cinco o seis leves, eso significa que cada vez está mucho más controlada esta fiesta, este espectáculo, que ya ha dejado de dar esas portadas, esa mala imagen que nos daba de Elche, de salir en las portadas de todos los medios de comunicación por la cantidad de heridos que producían las carretillas. Jaime, la organización, por tanto, es impecable. Pues sí, y los, y los carretilleros que cada vez son más conscientes y vienen mejor, mejor equipados en cuanto a la, a la manera de, de venir vestidos, ¿eh? y eso influye bastante. Pues muchísimas gracias por darnos los detalles de la carretilla. Gracias. A vosotros, muchas gracias. En Teleh.com Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 15 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana. Nosotros en titulares de este relato informativo de martes 17 de agosto les hemos contado esa veintena de heridos, tres de ellos graves, que se produjeron durante la Nid del Alba y en la Cartilla. El herido más grave fue una joven de 20 años que recibió el impacto de una caña en el ojo, aunque su estado ha mejorado en las últimas horas. Según el alcalde, se ha reducido en un 50% el número de heridos respecto a ...a 2019... ...también hizo balance el alcalde... ...y las autoridades sanitarias y dijeron que... ...Carlos González destacó que alrededor de medio millón de personas... ...disfrutaron de estas fiestas patronales... Los ilicitanos las vivieron con mucha intensidad todos los actos en la calle, desde la Crida de la Festa el día 1 de agosto hasta el colofón del 15 con la Nid Alba. Por la barraca municipal pasaron 150.000 personas y la ampliación del calendario permitió acoger por primera vez un racó nocturno, además del gastronómico. También les contamos que las cabañuelas indican que nos esperan meses muy secos, sin lluvias, hasta el mes de octubre. El agricultor Pascual Román lleva 73 años registrando los resultados de las cabañuelas, que no tienen ninguna base científica, pero conserva así Pascual Román un sistema de predicción del tiempo tradicional con más de mil años de antigüedad. Y Paco Gómez nos ha contado que al el Elche Club de Fútbol está llegando, ha llegado ya cedido con opción a compra el centrocampista Domingo Esquina, de 22 años, procedente del Watford inglés. Tras la derrota, desastre total, frente al Betis, se han acelerado las negociaciones para incorporar los refuerzos que faltan para esta temporada. Ayer por la tarde, también en el Estadio Martínez Valero, se presentó El último fichaje, Paul Lirola. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El comienzo del verano está bien. ...que puedas disfrutarlo estrenando tu nuevo Opel... ...está mucho mejor... ...aprovecha la oportunidad de conducir... ...la mejor ingeniería alemana al volante... ...del Opel Corsa y Opel Crossland... ...ahora con disponibilidad inmediata... ...para que puedas empezar a disfrutar del verano... ...y de tu nuevo Opel lo antes posible... ...consulta condiciones en opel.es... Opel Marcos Automoción. Hola amigos... ...bienvenidos a la casa del castor... ...donde el verano se vive... ...en plenitud... ...sin calor...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 KIA, descubre lo que te inspira. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial KIA en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com Ocho minutos para llegar a las 10 de la mañana y nosotros continuamos. Para los que vivimos en el ayer, o para los que vivimos el ayer, va dedicada a esta canción de Nacha Pop. Demasiado tanto Ik que te pueda amar.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 Pues es tiempo de despedirnos por hoy, por este martes 17 de agosto. Les dejamos ahora con nuestra compañera Marga García, está preparada con todas las noticias a las 10, luego volverá a la 1. Con las previsiones tenemos en la agenda informativa, rueda de prensa de la oposición, el Partido Popular hablará de fiestas y también... ...por parte del equipo de gobierno se va a presentar... ...esa actuación de regeneración que se está llevando a cabo... ...en el solar del antiguo Hotel de Arenales... ...en primera línea de playa... ...veremos qué nos cuentan desde el equipo de gobierno... ...y veremos qué nos trae la oposición en su crítica... ...nosotros ponemos el punto final... ...y lo hacemos con los Rolling Stone. ...les deseamos que tengan un feliz día... Y ya saben que mañana a las 7, si quieren tener una cita con la actualidad, están aquí en Telelel Radio Marca a las 7 en la glorieta. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz día!